De Revuilbado desde afuera, sin bajar los brazos desde de afuera, rompemos el vallado desde de afuera, en zona libre. Si no se si no la puerta te la cuento desde afuera Somos una civilización que se revela Prende la antena que está sonando acá Pura información que no te pasa ni en la escuela Desde afuera rompiendo el vallado Social y mediático no nos quedamos estáticos Y para afuera la policía de los barrios Son parte del problema y venimos a denunciarlo Desde afuera rompiendo el vallado Social y mediático no nos quedamos estáticos Y para afuera la policía de los barrios son parte del problema y venimos a denunciarlo Porque parece mentira los pibes y los muertos en la mano De la policía y es una realidad es La mafia organizada y el gatillo fácil de la chuta y gran flagelo de esta sociedad Y no es casualidad que hay jueces que permiten y protegen tanta brutalidad Si son los vulnerados los dejan de lado Los que grasarán la maquinaria del engaño Desesperados y abandonados Son miles las víctimas de la política del estado Y si van a preguntar cuáles son los resultados No dejen de pensar en los barrios liberados Desde afuera, rompiendo el vallado Social y mediático, no nos quedamos estático Y para afuera, la policías de los barrios Son parte del problema y venimos a denunciarlo Desde afuera, sin bajar los brazos Más que dignidad, sabés que da ser de ser y estar en armonía, cargado de empatía, comprometido con la vida. La vida, la vida, la tuya, la mía, aquella por la que me tiran de la lengua las musas de la poesía, la que a Luciano le robarían, como se la roban a tantos pibes y a tantas pibas en los barrios pobres y en las villas coaccionándolos, empujándolos en un sistema que es tan atroz donde los cuentos de cuna al patrullero lo manejan los bóferos, reclutándolos que dejamos solos serán sus chorros, sus chorras, sus putos, sus putas, sus mulas tratando de escapar del destino, de terminar descartados en la basura serán los miles de chicos que aparecen muertos sin nombre serán el chivo expiatorio que usarán para continuar con todos los males que ha causado el sistema del hombre El que primero a las personas las hace vulnerables El mismo que logra que en un país tan rico existan pobres y exista el hambre El que esconde desde sus medios que ningún chico nació culpable El que le da el poder a los peores enfermos mentales Y es tan palpable Porque lo mataron los policías y lo desaparecieron desde el estado los verdaderos criminales Estás en zona libre Y esto es desde afuera Daniel. ¿Cómo te va, Matías? Bien, buenas tardes, Natacha y Laura. Bueno. Después van a contestar. Sí, sí seguramente están. en un momento... Están hablando de algunas cositas, ahora algo que pasó en el colectivo, un incidente, ver, seguramente. Sí, sí. Alguien a, que se colocó a... en la sube, seguro. No, no, eh, pidamos disculpas a los pocos oyentes que tengamos que arrancamos el programa 7 y 4. ¿Quién te dijo que, que son pocos? pocos. No ¿Qué importa, es el objetivo? A nuestros oyentes. A los por millones eso que no... estén ahí. Exactamente, no importa la, la cantidad. Eso. Si, si no, no la fue. cualidad, no la cuantidad. Espero que el, el aire radial me traiga buenas. <risa> buenas energías. Sí, por favor. Bueno, Bu yo también lo espero. Calidad de oyentes y oyentas sobra, eso seguro. Seguramente. Esto desde afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Nos está retando, pero eh, nosotros la saludamos a nuestra compañera Laura Olivera. Pasa que como vos no nos escuchás, no escuchás el programa que operás. Buena gente. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Nos, nos agrada mucho y nos conmueve tu presencia después de los destellos que has dado en el fin de semana pasado y razón por la cual en esta aparición que tuviste en esta charla en la Unki con otras personalidades y otros defensores, de los Derechos Humanos y otras familias luchadoras. Eh, te, te vamos a hacer una nota con Daniel ahora que viniste del programa. Ah, bueno. Te vamos a hacer una nota para que nos cuentes de tu experiencia en la Unki y nos cuentes de la actividad y demás, para que todos nuestros oyentes y oyentas, como le gusta decir al doctor Magno, eh, te escuchen. Está bien dicho, ¿no? ¿Oyenta? No sé, pero me encanta, es un término que voy a adquirir. Mm, sí, Hay sí, tantas sí. palabras pedorras en la lengua castellana que, que inventemos una nosotros. Eh, creo que no, no, no está para nada mal. Así que, buenas tardes, eh, Laura. Buenas tardes. Nos vemos en un ratito acá adentro. Bueno. Del otro lado del vidrio. Del otro lado. Bueno, ustedes notarán ¿no? que le falta un poco de peso a, a la voz masculina. Eh, Y con, y con esto estoy hablando de la locución, ¿no? Obviamente. Claro. No estoy, hablando, no estoy haciendo ninguna, ninguna chanza ochentosa con, con el tema del tono de, de tu de voz. De chistes que ya no tienen gracia, ¿no? Claro, totalmente. De amigo mío. Sino que eh, falta... Ya hoy me iba a tomar dos botellas de buje cuando llegaba. Si... Y, pero viste, yo también. Yo anoche quise hacerme un puré de clavo, pero no se <risa> Ya o sea, dormía afuera para ver si me agarré ve que tengo medio como una guerraspera Dormía afuera para ver si podía pudrir la voz de esa manera, pero, pero no. Eh, ausente con aviso, el, el licenciado, Rodrigo Ferreiro, ¿no? Fue a la búsqueda de... Tal vez la compañera Laura... Después este, no nos puede sanar, ¿no? Sí, porque ella hizo, hizo el curso de Uruguayo bastante intensivo. Estoy intrigado acerca de un producto... Sí, sí, y... yo sé cuál va a decir. Sí, dígalo, dígalo. ¿Pan tortugo pan de tortuga? Pan de tortuga, ¿no? pan de tortuga ¿no? suena antiecológico, por lo menos Greenpeace no la probaría eso, como yo me lo estoy imaginando. ¿De qué pues se yo, tratará, no? Sí, sí. Tú, yo tuve la suerte de, la, de, de cruzar el a charco, le, pero. A no... Guafatoruso, no... una especie de choripán con cáscara, cáscara de tortuga. ¿no? Me imaginé muchas cosas cuando Ferreiro dijo que iba por pan de tortuga. Pero bueno, está, está allí surcando los mares, eh, en uno de los lanchones que, que cruzan para, para el país hermano. Y, y a pesar de que entre una semana y media tiene vacaciones de invierno, él se toma este fin de semana, porque labura mucho Ferreiro se lo merece, pero él aprovecha todo. Pero no tiene vacaciones de invierno. ¿no? Ah, bueno, bueno, entonces bien, es pobre, se sacrifica el fin de semana para que su compañera pueda tener un fin de semana de descanso. No, la actitud de Ferreiro es tremenda. Es tremenda, Ferreiro, es tremenda. La verdad que siempre representándonos bien con la bandera en alto. ¿Por qué me va a matar? si sí, lo, lo estamos tirando a flores, nada, nada más que flores. Yo, yo creo que van a venir con una canaria bajo el brazo, mínimo, después de este comentario. No sé para quién va a ser, seguramente para mí no, pero va a, traer, va a traer un paquete de canarias, por lo menos. La otra, la otra noticia importante es que la retaguardia tiene aplicación ya, muchachos. Es, es verdad, es verdad. Aquellos que, que eh, osan y ostentan de tener 4G y no a seguir diciendo cosas con G eh, sus teléfonos, Pueden ir al Apple Store. No, al Google Store es este, creo, ¿no? Play Store de Google. Ahí está. Ahí lo dije bien. Si no tenés 4G no, no participás. Y con el 3G es complicado. Yo no sé cuál tengo. Creo que ni un... siquiera 3G. <risa> no me hagas. <risa> bueno. Un 2G. 2Z tengo, Natacha. Qué pobre, ¿no? Iván. Bueno. Es un teléfono que habla <risa> lenguas pasadas. <risa> Un ladrillo, un ladrillo Movicon Dicen que tiene Si sí, algo así Un ladrillo Si sí, es el que me revolvieron La semana pasada La semana bueno. pasada Le tiraron un ladrillazo verdad Pero bueno oh, bien. Está la aplicación De la retaguardia La puedes encontrar En Play Store Igual Totalmente Aguantel con Urbano eh, <risas> Así que puedes descargártela Y aprovechar Y En cualquier lugar Que estés eh, Con tu telefonito Ponés la aplicación De la retaguardia Toda la semana Principalmente Los jueves 19-21 Y, y Nos escuchás Por, tu, por el teléfono y por la aplicación. Así que sí, bueno, esto es el programa de familiares y amigos. Sentimos por el 4G entonces. No tenga miedo que si algo podemos hacer con Magno es hablar y vamos a cerrar a las 12 de la noche acá. Acá con Magno, otra que Rómulo y Berruti a la noche. Va, va, a haber, va a haber llamados telefónicos, ¿sí? tranquilícese. Tranquilícese, no tema, no tema. No tema que este va a ser un gran programa. Un programa de caballeros y Ladies, dirían en Game of Thrones, ¿no? Así que no se vayan, que este es el programa de Familias y Amigos de Luciana Arruga, Desde afuera por Radio Zona Libre y una vez más en el estudio de Víctor Basterra nos pueden escuchar por la aplicación de La Retaguardia también por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar y si no, por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com, No se vayan, que volvemos con más. Cumbia, yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Canto de millo ebrio de tabaco, aguardiente y ron Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz Soy la reina me hace la corte un fino violín me enamora un piano me sigue un saxo oigo un clarín y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí y ya soy la cumbia lembra hembra coqueta bailo feliz y ya soy la cumbia la hembra coqueta bailo feliz y yo soy la cumbia, la Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací. Me hace la corte un fino violín Me enamora un piano, me sigue un saxo, no oigo un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país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 terez toda mi voz Yo soy... Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Para que este horroroso sistema de esclavitud pueda operar, hace falta el concurso cooperativo de una cantidad impresionante de sectores humanos que incluye funcionarios policiales, judiciales, aduaneros y políticos, sin contar a los principales protagonistas, los miles de usuarios de a pie, a toda esa caterva de gente espiritualmente empobrecida que anónimamente compra las caricias forzadas de esos cuerpos abandonados en la penumbra sin sí, siquiera sospechar. Es. ¿Hasta qué punto están involucrados en uno de los más horrendos crímenes que aún persiste en pleno siglo XXI? Desaparecidas en democracia. Las estamos las buscando. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. pueden desaparecer hoy afortunadamente nadie puede desaparecer de ningún lado al contrario estamos todos vivitos y coleandos la unión de mentira y verdad determina lo que se llama la falsedad no es verdad y tampoco es Sin embargo, en los dichos de la presidenta, hay muy poca verdad. Porque en esta democracia, y ella lo sabe, han desaparecido personas. Desaparecen personas todos los días que ni siquiera sabemos que han desaparecido. Esto lo podríamos llamar los desaparecidos más verdaderos, más profundos, más terribles. Pero hay otros desaparecidos que sí sabemos que han desaparecido. Y ella también lo sabe. Ella sabe mucho más que yo. Y esto lo sé yo, y entonces ella también lo sabe. Nuestra presidenta sabe que, por ejemplo, Julio López desapareció. Y no queremos que desaparezca que haya desaparecido. Y Luciano Arruda desapareció. Y no queremos que desaparezca que ha desaparecido. Y entonces, lo que el análisis de la cultura represora quiere establecer, es que cuando la presidenta habla hay un riesgo muy terrible el riesgo es que el desaparecido desaparezca nuevamente porque lo que ella está planteando es que nadie desapareció y si nadie desapareció los desaparecidos ¿dónde están? no puedo creer, no quiero creer va, directamente no lo creo que la presidenta no sepa que hay desaparecidos en democracia que muy probablemente yo estoy seguro ella no tiene responsabilidad directa no ha sido ella los que los ha hecho desaparecer Es que justamente ese es el problema. El problema es que la democracia no es ella. El problema es que la democracia es con ella, pero no solamente con ella. Y entonces no puede hablarse a título personal de algo que es un profundo dolor colectivo e institucional. Sí, Presidenta, hay desaparecidos en democracia. Y la lucha es siempre para que los desaparecidos nunca más vuelvan a desaparecer. La retaguardia. Perfecto. Bueno, estamos, estamos al aire cuando se prende estamos la luz al roja. Al aire, ¿Sí? sacando el cuero a la gente. A la gente. <risa> Fuera al bueno, aire. Este tema bueno, que, lo podemos que, hacer tranquilamente al aire. Que poco, uy, se me bajó el volumen de golpe como ¿Ah, mucho, sí? no sé. No, no me estoy escuchando. Ahora sí, uy, subió de golpe. No, está, debe estar mal acá el, el, el, los auriculares. Eh, nada, este temita que se terminó colando. No nos gusta, nosotros hicimos como una con unas graciosidades internacionales y es eh, muy odiado por Bandini por el doctor Bandini odia este tema el día que estuvo que invitado ah, ¿sí? dijo me voy a tomar no, no un mes puedo. para volver porque le indig me, me... se indignó con, con la cortineta se hizo sí, todo con su cantante pero bueno y eran no vamos a hacer la columna internacionales ahora pero el tema se coló le habían puesto al más fuerte Natacha para escuchar sí. y, y se metió el tema y también se, el, estamos yo le aviso Para que sepan todos, TVL nos tienen cerrados acá dentro del estudio. Estamos engomados y ¿sí? en el Víctor Basterra sí, el, el Acá eh, no, sé. no, hay, pal, no hay manera bastante... de salir. Si no viene TVL a abrir, no. Si, si no viene TVL a abrir, no... <risa> no, po no, podemos, no podemos salir. Y, y no sé cómo hizo, pero pudo entrar desde afuera eh, la compañera Lauro Libera. ¿Esto desde afuera? Esto desde afuera. Y entró desde afuera Lauro Libera. ¿Cómo que, como que responde? Buenas tardes Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Qué abrigada que está, por pues acá está, hay, hay calefacción sí, ¿no? acá. Pasa que ¿no? venía de afuera. Acá estamos colgados del gas. Está muy bien. <risa> no, no le tememos a la factura de Macri. Eh, ¿Tarifazo la tenés adentro? Bueno, le estamos contando antes a nuestros oyentes y era nuestra intención anunciarlo el jueves pasado, pero bueno, por motivos varios eh, no pudimos eh, dar con el aire desde, desde afuera. Eh, había muchos ausentes con y sin aviso. Y muchos ladrillos voladores en la provincia de Buenos Aires. Tal eh, cual. Así que no pudimos anunciar esta actividad que se hacía en, en la Universidad de Quilmes, ¿digo bien? Sí. Y eh, en la cual eh, fuiste como representante de, de Familias Amigos de Lucía Larrua. Sí, sí. Bueno, si querés contarnos un poco de qué iba la, la charla, la actividad. Eh, bueno, la actividad eh, fue convocada por distintas organizaciones eh, de izquierdas, con la finalidad de poder construir alguna clase de frente estudiantil. La consigna era Jóvenes de Ayer y de Hoy. En, en el evento participaron Alberto, el papá de Darío, eh, Mariano Millán, que era un sociólogo, que hacía como toda una introducción histórica de los Jóvenes de Ayer y de Hoy, de los movimientos universitarios, y estaba Vicente Citolema también y además estábamos nosotros. Eh, la idea de convocarnos a nosotros tenía que ver justamente eh, en esta cuestión de poder eh, dar cuenta de los jóvenes de ayer en el caso de Darío y de los jóvenes de hoy tomando el caso de Luciano, pero también eh, por sobre todo las luchas que se fueron llevando adelante y que fueron llevando adelante las familias tanto en el caso de Darío y Maxi como en el caso de Luciano. Eh, bueno, yo, yo estaba viendo el otro día, ¿no? en, eh, veía un poco el, el panel, eh, habían subido un link ahí a YouTube ahí para ver, eh, no sé si es una parte o toda... No, está completa, la, ¿eh? está, está, está completa, completa, toda, está completa. La, toda la charla. ¿no? Sí, eh, sí, está completa. No, a mí, a mí me, me, me, nada, me pareció, en el caso del público que uno entiende que tiene una universidad, eh, y demás, a pesar de que, bueno, obviamente con una charla de este estilo deben participar muchas personas, bueno, más allá de los docentes y los alumnos, gente eh, que esté relacionada con las luchas o con, con la problemática eh, y demás, eh, nada, me parece importantísimo y más que interesante que se abra, un, que se abra ese espacio en un ámbito universitario y, y básicamente me, me, me parece genuino que más allá de quienes convocan, de las organizaciones estudiantiles, eh, organizaciones de izquierda de, de, de la universidad y demás eh, La libertad de expresión Para generar esa charla ¿no? sí, sí. Me parece que estaba claro en el panel Que había diferentes visiones De las mismas cosas o, con, o más allá de un análisis crítico De las mismas cosas Con diferente grado de profundización en Alguna profundizada más en algunos hechos Y en otros hablando particularmente De los últimos 20 años De, de la política y, y si querés de la democracia post eh, eh, golpe del 76, ¿no? Como que uno podía ver en, esa, en, en ese video eh, diferentes intenciones, pero esa libre convivencia de poder expresarlo en ese ámbito, digo, que nada, que si, me imagino que habrá llenado de un montón de cuestionamientos y de inquietudes a, a los alumnos. Eh, digo, nada, debe ser un disparador tremendo, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que eh, fue bastante movilizador, eh, fue algo que después al, al otro día había hablado con Vane la hermana de Lu, eh, porque realmente había muchos pibes pese al día que había sido tremendo porque había llovido todo el día y habíamos pensado que se iba a suspender y habían como unos 350 pibes que estaban desde las 11 de la mañana laburando, haciendo talleres de, de distintas cosas y la verdad es que los pibes se bancaron hasta la tarde-noche y, y realmente eh, emocionaba cuando uno estaba ahí en el panel Por, sobre todo por ahí en, en mi caso de haber ido como representante de familiares y amigos el ver que en la medida en que uno iba armando un relato del caso de la lucha por justicia y verdad por Luciano y al mismo tiempo tratar de ir problematizando y deconstruyendo algunas cuestiones discursivas muy hegemónicas que vamos reproduciendo sin darnos cuenta de que en realidad tenemos que empezar a desarmar ese discurso para saber bien hacia dónde va la lucha. Era realmente muy emocionante ver que había pibes que, que lloraban. O sea, había pibes que estaban tan emocionados que uno los veía y se iban secando las lágrimas. O sea, realmente fue muy emocionante. Lo mismo pasó cuando habló Alberto. Eh, realmente los pibes estaban ahí. O sea, había un silencio tremendo y se bancaron una hora cuarenta o sea de estar ahí metiéndole y la verdad es que fue tremendo y la verdad y también eh, la intervención de Vicente Citolema eh, en relación eh, a Luciano a cómo él veía o sea porque lo que es real es que eh, Vicente fue eh, sabiendo eh, lo, lo que se fue enterando por así decirlo de, de Luciano Arruga más allá de las luchas que vamos compartiendo, eh, pero él se sintió también muy movilizado eh, por la cuestión y, y bueno, lo, lo pueden ver en YouTube, pero él rescataba de, de Luciano Arruga un punto de vista eh, que realmente, por lo menos en mi parecer, no, no lo había tenido en cuenta, pero él, él hablaba de, de Luciano eh, como alguien... ...que iba en contra de, de la teoría de Marx... ...de que la formación eh, precede a, a la, la conciencia... ...a esa conciencia de clase para sí... ...que en realidad la, la decisión de, de Lou... De, ...de no haber aceptado robar para la policía... ...era una decisión ética, humana, muy humilde... ...que no todas las personas tenían... ...con un altísimo grado de conciencia... ...del lugar que él ocupaba... Qué, ...y... Eh, qué, ...qué loco eso, ¿no?... Este, qué, ...qué bueno que traes eso... Este, ...acá a la mesa porque... ...nada, yo tal vez disiento un poco... Con, ...con esa teoría marxista, ¿no?... ...como tan mecanicista... ...para mí en los barrios hay mucho... ...hay mucha sabiduría en los barrios... ...y recién en el colectivo venía, sí, venía pensando en eso... ...que en realidad lo pienso muchas veces... Que, que en realidad nada, es un proceso de, de, de aprendizaje muy grande el que se da al ir a los barrios digamos ¿no? y, y compartir con, con las personas que, que viven ahí y sufren un montón de problemáticas y nada ese, ese camino arduo que, que, que viven y que empiezan a vivir desde el momento en que nacen los, nada, los hace aprender un montón de cosas que, que otros que no tenemos este... nada... La posibilidad de vivir en esos barrios, que no, no nacemos en esos barrios, no, no, no, no, atravesamos por un montón de situaciones. Entonces, ellos, nada. Se, bueno, se forman, pero... se forman en nada. Es, eso este, super... en, en, la, en una práctica constante más que en una teoría, ¿no? Entonces me parece que. Que, que nada, que... Bueno, pero eso, eso, eso tiene que ver con, con algo que ya me parece que a esta altura del partido solo es una herramienta de control que tienen al, algunos, algunos partidos políticos eh, y, a, y algunas, algunas organizaciones que, que se manejan con estos axiomas que me parece que están aterrados. Los, los campos de acción, digamos, el, el individuo, el sujeto... Eh, ...puede cambiar su realidad porque la conoce... Tal ...porque cual. está ahí... ...uno no puede cambiar una realidad que no conoce... Tal cual. ...y que no está ahí... ...digamos, uno cuando va a un barrio a trabajar... ...o por lo menos la, la visión que tenemos mucho... ...de los que estamos en Familia Amigos... ...y la mayoría de, de gente con la, que, con la que trabajamos... ...tiene que ver con esto... ...de que uno va a acompañar... ...va, va a hacer... Eh, eh, ni, ...ni siquiera también sacar esta, esta cosa como... Eh, ...de que uno es educado... Que, digamos, ...uno va a acompañar... ...uno tiene un montón de herramientas y la otra persona tiene otras... ...pero cuando uno va a ese barrio va a escuchar a las personas que están en ese lugar. Yo creo que esto, esto que, que hablaba Cito Lema y que hablaba Lau tiene que ver con eh, la concepción que ha dio. En esto creo que eh, claramente Luciano era, era un chico más que particular eh, y, y por algo fue sindicado y por algo fue señalado y por algo lo buscaron y por algo tomó, él tomó las decisiones que tomó, pero eh, yo también creo y estoy seguro de que estamos en los barrios llenos de cientos de Luciano, de miles, de millones a lo largo de todo el país. Lo que pasa es que en un montón de causas y de casos en las cuales no tenemos la posibilidad, porque Luciano tuvo la posibilidad de tener una familia amorosa, amigos y un montón de gente cercana, que se encargó de, de contar y de mostrar quién era. Él mismo hasta lo hizo, porque logró que una, que una justicia nefasta y clasista, diga Luciano, y habló, por sus amigos, por su familia, por un montón de cuestiones, eh, en lo que fue el, el, el juicio de le digo, y un montón de jóvenes no tienen esa posibilidad, y encima tienen que sufrir la desidia de un montón de partidos y organizaciones que hacen una cooptación de las causas, de las banderas, y que terminan poniendo esta situación, ¿no? De que el sujeto, lo veíamos en el último festival de Luciano Arruga, ¿no? Donde había organizaciones que planteaban de que las familias no podían poner política en la actividad. ¿El el, no, el, yo me el, refiero a eso, Por eso, no, no, pero, pero, por eso... Sí, por eso tío, para que, mí esa es como una tío, gran carencia, humildemente lo digo, Estoy sosteniendo de, de, lo que, de, lo que de, estabas diciendo. De, digo. de la izquierda roja o de la izquierda trotskista, es, igual es una opinión no, y que, una crítica constructiva, digo, ¿no? Tal na, vez nada, salir un poco de, de, de esos esquemas tan el, ortodoxos. El totalitarismo, digamos. Este, analicemos a Marx, pero contextualicemos cual, no, en la situación que estamos viviendo tal cual, hoy. Tal cual, Yo no, creo, digo, tal cual. Yo creo básicamente eso, que si hoy Marx viviera no, no repetiría las mismas cosas que dijo hace 150 o 200 años. Y seguramente o sea, no... Sí. hubiese nada este, hecho otros Digo, aprendizajes esto, ¿no? acerca a, de todo uno, lo que fue los, pasando a lo largo de la historia uno de los compañeros que hablaba al, al principio de la charla el primero que, que habla eh, una de las pocas cosas que ahora, ahora, ahora me venía a la cabeza estamos hablando de esto él hablaba en un momento diciendo ¿no? de estos últimos 15 años eh, donde se hablaba de que los jóvenes volvieron a la política a preocuparse, a militar y le decía no, los, los jóvenes militamos siempre Claro. Nos, estábamos más hecho mierda como sociedad, pero nunca dejamos de militar. Que después el, el kirnerismo haya encontrado eh, el polvo de hadas para engatusarlos y hacerles creer toda una teología y una liturgia de, de lo que era la militancia, es otro tema, pero los jóvenes nunca dejamos de luchar. Creo que todos sí, hemos participado, en fin, la mayoría, sí. muchos de nosotros, familia y amigos, eh, somos dos, eh, egresados de la secundaria de fines de los 90 y hemos atravesado en las peores etapas de, de, de la facultad de la UBA, Digamos, donde había una desidia, un vaciamiento, paro, no sé, era un, era un pandemonio. Sí, era el vacío de los 30.000 que desaparecieron, total, ¿no? De 30. Total. De 30.000 mil militantes, más, o sea, es hasta perverso decir de eso que, no que volvió liberal. la militancia, o sea bueno, ¿no? Es hasta perverso porque desaparecieron 30.000, o sea, ese vacío que hubo en los 80 y 90 fue el que dejaron los miligos ese vacío lo, no, no, va, no no se va a recuperar más porque ese hilo no se va a poder conducir Entonces, se va a construir uno nuevo y, y habrá que caminar caminos de nuevo y cosas que quedaron truncas habrá que recaminarla y replantearla en la actualidad que, que vivimos, pero digo claramente digo, esto de estar eh, dándole un carácter al, al sujeto eh, de, de, de, de quién pone la política, de quién no la pone, de, de quién puede de quién tiene la posibilidad de ayudar o no a ese sujeto. Esto es, es el mismo tema con los jóvenes. Los jóvenes siempre militaron. En una, digamos, en los, en los 90 y en los 80, en los 80 sobre todo, ir a ver a los redondos era militancia. Era mandar a la mierda al sistema, a la policía y un montón de cosas, y así lo pagábamos, y así lo pagó Walter Bulacio y otro montón de jóvenes que sufrieron racias, palos y un montón de quilombo. Digo, Entonces, no hace falta estar enmarcado en un partido político, en una bandera o en una marcha. Eso claramente es importante y es una herramienta de organización y de lucha que celebramos y que hay que seguir cultivándola y profundizándola. Pero digo, claramente eh, no se queda solo en eso, ¿no?, la lectura. No, no, y además por ahí lo que tiene que ver con... Con los barrios y estos saberes de los que habla Dani que, que quizás no tengan el contenido teórico Pero la práctica está toda Por eso uno en los barrios aprende tanto Quizás eh, este encuentro que a veces se da Entre distintas organizaciones y partidos Que vamos a ponerlos todos Para no decir solos de izquierda Porque en realidad todos lo no. hacen El tema es... Eh, el no tener la, la humildad ¿no? que justamente tiene la gente a la hora de... porque se hace como una hegemonía del conocimiento donde yo voy al barrio y te voy a venir a enseñar y a mostrarte por dónde tenés que ir y eso es una mirada muy altruista y la verdad es que la gente necesita que se le dé una mano pero por sobre todo que se le dé herramientas porque si hay algo que la juventud de esos fines de los 60 y de los 70 ha demostrado es que en esos momentos eh, se iban a buscar militantes, referentes militantes revolucionarios a los barrios eh, y esa era la juventud, o sea uno sabía que había un capital social dentro de los barrios donde se podía llevar adelante una militancia genuina, por eso es que se genera esta idea de la revolución a la vuelta de la esquina, Y hoy en día ese acercamiento hacia los barrios se da en forma de dádiva, por así decirlo. O sea, la dádiva es esta cuestión de yo te vengo a asistir porque sos pobre. Y, y eso es lo que hay que empezar a correr. Porque si no hablamos de violencia institucional, que fue algo que en su momento yo dije en la charla y la limitamos a la policía y otros... Hablamos de la violencia institucional de todas las instituciones Pero a la hora de generar acercamientos y conexiones con el otro eh, hay, hay compañeros que en el error por no poder problematizar un poco eso Lo van perdiendo de eje y se van poniendo sobre el otro Y no está bueno posicionarse sobre el otro Porque todos tenemos conocimientos Y la idea es compartirlos desde los distintos puntos de vista Sí, totalmente, no que no sea una situación eh, de poder o, o de opresión, porque termina siendo eh, una, una opresión más que deben, subir, que deben sufrir las, las víctimas y claramente lo que vos, el conocimiento está para ser compartido, no impartido, que es lo que nos quisieron hacer crear durante muchos años y lamentablemente como nos adoctrinan con muchos formatos escolares y universitarios, que bueno, es difícil poder salirse y tratar de ver las cosas de otra manera, pero bueno, en ese camino estamos. Y creo que el sábado fue una muestra clara de que, de que hay un camino hecho y que se sigue recorriendo un camino eh, que está, está siendo bueno, profundizado cada vez más, ¿no? Sí, ni hablar. Así que, bueno, eh, Nati, ¿estamos con algún temita algo para tirar? Me está haciendo señal Natacha, pero no sé si son de... ¿Eso qué, un disco o...? Bueno, levantó un dedo. No, está bien, el pulgar era. Listo. Vamos con un temita y volvemos con más de afuera por Radio Zona Libre. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé: si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo, yo lo voy a matar. Yo, así pensaba. Y después. Eh,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 Bete-moke, bete-mop, bete-moke, Libre del Oeste al Mundo. ¡Franciano Barruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Y siempre! ¡Ahora y siempre! Radio Zona Libre del Oeste al Mundo. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, Son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil dejando así impune la gran mayoría de casos, ya, ya que, que ni el, el Poder judicial, judicial ni el Poder Político tienen, tienen la voluntad, la voluntad de, reconocer de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas. Cometidos por las fuerzas. Y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Las víctimas son jóvenes pobres. Son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos Se encuentran, masivo, se encuentran a la figura de sospechoso. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso, creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político. Tras el discurso de la inseguridad, se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor, mayor poder a la policía. Que más que, que solución, la, es parte del, del problema. problema y aguante la lucha si se echa, se contra la impunidad organización y, lucha. organización y lucha amenazados por la fuerza omitidos en los diarios y las pantallas ninguneados ni por los gobernantes vuelve la, la dignidad de los, los que no están, están de las víctimas de la violencia policial e institucional Junto a organizaciones sociales políticas de derechos humanos a medios comunitarios y alternativos decimos, decimos justicia para los y las de abajo Costa de violencia policial e institucional y la única forma de parar esto es organizándonos perder el miedo y salir a denunciarlo acampe por la definitiva independencia 7, 8 y 9 de julio. Hacia la conformación de un Estado plurinacional que logre destruir las fronteras en pos de una gran nación indoamericana. En la plaza de los dos congresos, paneles, mesas de debate, muestras, exposiciones, artesanías de los pueblos, música y danza. Para gestar la verdadera y definitiva independencia. Un nuevo bicentenario de los pueblos. volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre recordarte que nos estás escuchando por la página de La Retaguardia www.laretaguardia.com.ar también por nuestro blog radiozonalibre.blogspot.com y si no, te podés bajar de la app de La Retaguardia y escucharnos desde tu teléfono celular también, y bueno, hace unas semanas estábamos comentando acá con, con los chicos eh, un caso eh, del Bajo Flores un caso de Gatillo Fácil eh, en el cual en una persecución eh, la policía federal entendemos si no me equivoco venía, venía persiguiendo a, a dos jóvenes en moto eh, les disparó uno de ellos quedó eh, en ese momento malherido eh, en la calle en el barrio los policías no querían hacer nada para, para intentar eh, salvarle la vida a este joven que estaba eh, abatido y un vecino, eh, Luis Durán accedió a llevarlo hasta el hospital Piñeiro eh, lamentablemente el joven allí eh, eh, falleció después, se llamaba Cristian Orellana, eh, un chico si no me equivoco de 18 años y, y bueno, no entendemos por qué y no sabemos por qué eh, Luis, que fue quien llevó a, a Cristian a, a Orellana hasta, hasta el hospital hoy eh, está detenido y desde que sucedió esto eh, su familia junto con un montón de ...de vecinos y, y bueno, y gente ahí eh, de la zona donde, donde, donde sucedió el hecho... Eh, ...están pidiendo que, que lo liberen ya mismo a, a Luis... ...que solo lo que hizo fue actuar como haría cualquier persona... Eh, ...intentando ayudar a alguien que, que está herido... ...y bueno, para hablar de esto estamos en comunicación telefónica... ...con eh, Cristian Durán, eh, el hermano de Luis... ...Cristian, eh, buenas tardes, Matías te saluda. Hola Matías, buenas tardes. Eh, bueno, no, no sé si estabas escuchando recién cuando abríamos el bloque ahí contando un poco eh, lo que había pasado. No sé si, si, si, si tengo bien la información o, o hay algún dato que agregar a lo que, lo, lo que sucedió el día que detuvieron a Luis. No, no, mirá. Eh, Luis justo estaba haciendo a buscar a su señora que, que estaba ahí en al frente de la iglesia, Madre del Pueblo, sí. acá en la villa 1114 y justo encontró tirado a Cristian, que estaba con el hermano. El hermano de Cristian se llama Maximiliano. Y bueno, mi hermano se baja del auto, ve que, estaba muy, que, que había muchos gendarmes, y, y pasa y escucha que le dicen, Lui, ayúdame, Lui, ayúdame. Cuando mira a mi hermano así quién estaba, el Maxi. Y le dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Mi hermano está arriba, mi hermano está yo le dice. Y ayudamos llevando, vamos llevando, vamos llevando. Bueno, vamos, vamos. Él va a buscar el coche, tira marcha atrás. Lo cargan a ellos y se van a la, al, al hospital Piñero Cuando llegan al hospital Piñero eh, mi hermano con Maxi agarran al, a Cristian y lo meten al quirófano. Cuando sale mi hermano del quirófano, se sube al auto, eh, hace tipo una U. Y un policía, lo, de, digamos, le da un cañazo y lo baja del auto, cuando lo baja del auto, lo desposa todo, y todo, le dice Vos sos el que estaba en la moto, vos sos el que estaba manejando la moto Y mi hermano en ese momento no entendía nada Claro Le decía, ¿qué moto? ¿qué moto? le Y bueno, y ahí lo llevaron detenido Supuestamente la policía dice que, que viene de un hecho delictivo, pero mi hermano nunca manejó la moto, nada Que tu, tu hermano eh, solamente se encontró con un vecino malherido y, y con su hermano y lo único que hizo fue algo que haría cualquier vecino. Además eh, sabemos la situación que, que sucede en los barrios, sobre todo del, del Corredor Sur, eh, lo difícil que es eh, hacer que, que lleguen las ambulancias y más en estas situaciones donde las fuerzas de la inseguridad, en este caso la gendarmería, eh, seguramente poco iba a ser por intentar darle una mano a Cristian, ¿no? No, eso seguro, La, digamos, el sender, uno de los gendarmes dice, no, no lo vas a llevar, no lo vas a llevar que te vas a meter en problemas. Y mi hermano, ¿cómo no lo vas a llevar si está batido? Claro. Si tenemos que esperar el examen acá, el examen no viene. Sinceramente acá no viene el examen. Y si viene, viene una hora, dos horas después, más tarde. Sí, por eso te iba Ay, a ese, eh... digamos, En ese momento iba a quedar ahí, digamos, si no lo llevaban al hospital. Eh, eh, digamos, lo, lo que hizo tu hermano no no es interferir con una con una situación eh, policial porque digo claramente no les queda otra tu hermano sabía que si él no, no accedía a llevarlo eh, bueno eh, después no se pudo no se, no se lo pudo salvar a, a Cristian en el hospital pero las pocas posibilidades que tenía eh, estaban eh, estaban dadas a que tu hermano lo pudiese llevar a, al hospital no sí sí digamos él el... Acá, acá en el barrio, acá no, va, no van a tener que llevar, digamos, porque sale de uno mismo llevarlo. Si tenemos que esperar, como te digo, si tenemos que esperar el examen, no, se queda ahí tirado. Eso sale de todo, de todo lo que, digamos, todo lo que tiene el auto, hacen lo mismo acá. No es que te dicen, no, no, no lo vamos a llevar, no, lo cargan en el auto y lo llevan. Hola, Cristian, Laura, te habla. Te hago una consulta. Eh, ¿Qué juzgado está interviniendo, Fiscalía, por la causa de tu hermano? Eh, sí, ahí te digo, juzgado, 27, eh, Secretaría 124. Es el, del doctor, eh, no, del juez, eh, Alberto Baña. ¿Y ustedes eh, se pudieron presentar, se acercó a alguna organización... Eh, ¿pudieron canalizar por algún lado es, esta denuncia que ustedes tienen? No, no, mira, todavía no nos no acercamos a nadie, digamos, esto lo hacemos familiares y amigos por ahora. Pero, ¿Y, y tuvieron pues, posibilidad de, de que en la Fiscalía los atienda algún secretario o el mismo juez? ¿O no, todavía... no, el, el, juez, el juez no miró ni la Cámara. El abogado de nosotros le pidió cámara, claro. eh, rastreo de teléfono, testigo, no se, no se dio nada. Solamente se dio lo que dijo los policías, gendarmes, y se basó a eso y le bajaron la preventiva. Sí, como hacen siempre, lamentablemente. Y, y Cristian, bueno, preguntarte, vengo viendo, eh, hoy en hoy la tarde también hicieron un corte en Richer y ya vienen haciendo varios cortes, ¿no? Ahí con los vecinos. Sí, sí, ya vinimos. Este con este es el tercero. Ahí va. Eh, Estábamos haciendo tres cortes ya y, y, y vamos a seguir, digamos. hasta que no se aclarezca esto vamos a seguir y, y bueno. ¿Y en el barrio ¿cómo, cómo están las cosas? Porque viste que a veces cuando suelen pasar estas cosas, eh, vos sabrás más que nadie la, la 1114 y los barrios ahí siempre están muy cargados de gendarmería y de cana o sea ustedes en el barrio cómo, cómo vienen sintiendo esas relaciones generalmente cuando pasa esto viste uno en el barrio siente como alguna clase de tensión viste o algo que se da en relación a cómo se va llevando con la gendarmería y la cana les dijeron algo no no no dice nada directamente digamos ni aparecieron claro eh... pero en ningún momento se acercaron a, a su casa eh, y ahora cuando están haciendo estos cortes O sea, Gendarmería no está teniendo ninguna actitud Que ustedes eh, tengan como que confrontar O tener que negociar o dialogar con ellos No No, no, no, por ahora no Lo único que nosotros salimos a pintar Y una vez nomás se paró, digamos Adelante de nosotros una de las brigadas Pero no nos dijeron nada Miraban, miraban como pintábamos y nada más Claro. ¿Qué saben ellos que, que mi hermano no tiene nada que ver Sí, sí, totalmente está, está más, más que claro, Cristian. Bueno, no, no sé si tienen si, si ya pudieron armar algún, alguna página en Facebook, algún blog, algún lugar donde concentren la información, o si querés dar, eh, dar algún contacto eh, donde la gente se pueda informar de la causa, si no, eh, claramente tenés abiertos todos los medios que manejamos desde familiares y amigos de Luciano Arruga, tanto el programa de radio como nuestras redes sociales, eh, lo que nos quieran comunicar, nosotros iremos difundiendo lo que vaya pasando con la causa y, y claramente nos sumamos a, al pedido de, de liberación de Luis, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí, bueno, después te, doy, le, te paso mi número de teléfono, así nos mantenemos un poco de contacto, porque yo veo que esto va a ser muy, muy armado, digamos, en el sentido de, de echarle toda la culpa a mi hermano si no hizo nada. Sí, mirá, eh, eh, es verdad que, que ellos utilizan estas herramientas para lavarse las manos y es muy duro eh, cuando uno no, no se esperaba estar en esta situación, de golpe eh, ten, tener que, que atravesarla y transitarla, pero bueno, me parece que ustedes tienen que estar eh, tranquilos de que, de que son una familia que, que está presente para Luis y que están haciendo lo que tienen que hacer y, y seguramente... Eh, eh, más temprano de, de, de lo esperado eh, van a lograr que, que Luis eh, consiga la libertad porque esto a las claras es un acto eh, total y cobarde, uno más de los que hace la policía en el armado de causas que lamentablemente a veces la, eh, la gente piensa que esto sucede esporádicamente o no sucede o le sucede eh, a algunas personas, pero no, lamentablemente estamos todos sujetos a, a estas situaciones nefastas y organizadas que tiene la policía. Sí, eso, sí, eso es verdad. Uno a veces mira por la tele todo lo que pasa, pero cuando le toca a uno mismo, eh, sabe como ah, se da cuenta cómo es, digamos, cómo vivir ese momento doloroso, porque toda la familia está mal. Sí. Y más que mi cuñada está embarazada, que está por tener, eh, no, no se puede, digamos, vivir así, con esta injusticia que tenemos haciendo. Ya no sé qué, ya no sé qué más hacer, porque no... No hay respuesta de nadie, no se trata como, como delincuente cuando uno hizo un favor. Sí, sí, bueno, ahí, ahí es donde ustedes tienen que, que, que, que hacer prevalecer esta situación de que ustedes eh, claramente eh, saben que, que él no tuvo, no tuvo nada que ver con, con ese hecho delictivo y que... Claramente una simple acusación de un policía no tiene que ser eh, causal para que, para que un juez eh, meta preso a nadie. Hay, haya o no haya participado de un delito, se deben, se deben juntar eh, una, una cantidad inmensa de pruebas y muchos tipos que, que han hecho peores cosas, algunos cercanos a la política, eh, por, por mucho más eh, esperan sus juicios en libertad o viajando afuera del país y demás, entonces... Eh, es claramente una canallada de parte de, del juez hacer caso a lo que dice un policía que claramente lo que están haciendo eh, es inventar una situación para lavar culpas ellos y, y justificar toda la represión que, que, que tuvieron y el gatillo fácil que hubo contra, contra Cristian Orellana que, que es de lo que ellos, eh, en eso han logrado avanzar un paso porque ellos lo que no quieren es que se hable de que Cristian Orellana fue rematado eh, Cuando, cuando supuestamente ellos dicen escapaban una moto, eh, tendrán que probarlo ante la justicia eso y tendrán pr que probar que no asesinaron a Cristiano Orellana también. Eh, pero bueno, para tapar eso y para embarrar la cancha, eh, no les importa nada y bueno, en, ese, en este caso le armaron la causa eh, a tu hermano, pero bueno. Creo que claramente están haciendo lo que tienen que hacer, tienen que seguir golpeando las puertas de ese juzgado, tienen que salir, seguir saliendo en el barrio, a cortar las calles y a comunicarle a todos los vecinos qué es lo que está pasando y, y la cosa que más pronto que tarde se va, se va a acomodar para Luis. y sí, eso seguro, eso seguro. Vamos a seguir cortando, vamos golpeando puerta por puerta, porque saben todos, y acá en el barrio saben todos que mi hermano no tiene nada que ver en esto. Por eso la gente acompaña. Si no, si sabía que mi hermano tiene algo que ver, la gente no te acompaña, nada. Claro. Pero, claro. Todos saben que, que mi hermano Luis no, no tiene nada que ver en esto. Pero bueno, eh, la policía se maneja como ellos quieren, impunemente, así que hay que tratar de pelear contra eso. De una, de una, Cristian. Bueno, de acá te mandamos un abrazo. Sepan que no están solos, somos muchas familias que, que nos tuvimos que organizar eh, y, y bueno, y que tuvimos que, que chocarnos con esta realidad y, y nada, hay que estar así, activos y denunciando y bueno, ya ya todos nosotros desde aquí de Familia y Amigos nos vamos a poner también en campaña para, para difundir la causa de tu hermano y, y para ver cómo podemos ayudarlo desde los medios y los recursos que tenemos. Dale, dale, vamos a dar muchísima, muchísimas gracias por ayudarnos y bueno, ojalá que, sea, que se haga más público esto, así lo ve más gente y, y se puede llegar a ver, abrir los ojos al juez para que mire un poco las cámaras, más que nada. De una. Porque, mirando las cámaras, enseguida se va a dar cuenta que Luis no tiene nada que ver. Exactamente. Bueno, Cristian, te mandamos un abrazo de acá. Bueno. Fuerza. Muchas gracias gracias muchas a vos gracias. por la comunicación. No, no, muchas gracias a Hablábamos con Cristian Durán, el hermano de Luis Durán, y bueno, lo, lo que lamentablemente ya conocemos, ¿no?, de la policía. Claramente, eh, lo que le pasó a Cristian Orellana fue un caso de gatillo fácil. Allá... Eh, haya participado o no de, de un delito, quienes lo perseguían lo remataron por la espalda cuando eh, estaba supuestamente según dicen las fuerzas de inseguridad huyendo en esa moto los vecinos lo ayudaron como, como manda la ley obligada de los barrios todos ponen el auto al servicio de alguien que necesita ir a un hospital porque no hay otra, otra manera de llegar al hospital y, y, y los nefastos eh, agentes de la policía y de gendarmería transforman esa ayuda y esa solidaridad, ese cooperativismo que hay en los barrios, lo utilizan en su favor para embarrar la cancha. Claramente, eh, Luis eh, está haciendo el chivo expiatorio o, o bueno, el barro que necesitan para que no se hable de lo que pasó con Cristian Orellana, que fue claramente un crimen. ¿no? Y otra vez, eh, los servicios de salud, ¿no? participando de, de, de, de, nada, de un manto de impunidad ¿no? y, y siendo más un lugar... Este, un matadero, ¿no? En lugar de, de un lugar donde de, se cuida la salud de las personas, ¿no? Y se, no sé, se intenta salvar una vida. Sí, en esto hay... hay esto que, eh, que voy a decir, bueno, lo, hay, hay que hablarlo porque a veces eh, la gente, a veces en los barrios lo sabe, pero no lo acalla o lo oculta, pero cuando un, un delincuente ¿no? No, de... eso ya nosotros lo, lo sabemos más que seguro, pero digo, hablando de las prácticas policiales y, y, y lo que pasaba pasa con Cristian, los policías no llaman a las ambulancias aparte cuando hay un, un supuesto delincuente abatido y por otro lado les enseñan y tienen técnicas para desangrarlos a, la, a los delincuentes sean jóvenes o no, sea un caso de gatillo fácil o no eh, un cuerpo después de un accidente después de una balacera no debe ser movido si ustedes en muchos casos se pueden ver y uno de los, de los más notorios y, y que más quedó registrado tuvo que ver con el asesinato de darío costequi de darío santillani maximiliano costequi eh, se puede ver en la fotografía como uno de los oficiales empieza a levantar las piernas de, de darío para que se desangre y empiezan a hacer el, el, el movimiento de los cuerpos para facilitar el, el sangrado y, y que sea más rápido la muerte de la persona eh, así que claramente estos gendarmes y policías lo que están haciendo es mm. encubrir un asesinato que fue el de Cristian Orellana y, y hay un inocente preso nada más en el Colordón Sur, otro, otro caso carrera, ¿no? Sí, sí, sí, sí, a mí lo que, lo que me llamaba la atención de, de lo que contaba Cristian, eh, para quienes no, no, no conocen el, el Hospital Piñeiro, eh, hay... Eh, este relato ¿no? que él construye de eh, lo entró mi hermano con el pibe al quirófano y, y realmente eh, da cuenta de, de que es así, o sea, porque el Piñeiro depende de la ciudad de Buenos Aires y por ser el hospital que está cerca de los barrios de ahí del Bajo Flores, es uno de los hospitales más dejados en La Guardia, por sobre todo, o sea, eh, no hay nadie, o sea, hay muy poco personal y. y Yo estoy segura que realmente pasó eso, o sea que él tuvo que entrar, o sea con el hermano del pibe y llevar el pibe hasta el quirófano porque es probable que el pibe se estaba desangrando en la guardia y no aparecía un médico. En el Piñero podés morir desangrado, entrás y no hay nadie, está todo enrejado, no hay nadie. La única que te queda es encontrar alguna puerta abierta o entrar por la parte de atrás y encontrar alguna, a, algún lugar por donde entran los médicos o por donde pueden moverse los pacientes que están internados y tienen movilidad y pueden bajar el parque de, ...del piñero y dar una patada a alguna puerta y entrar... ...pero en la guardia no te va a atender nadie... ...y sí. menos después de las 8 de la noche... ...hasta las 8 de la mañana el otro día, ¿no? El famoso biopoder del que hablaba Foucault, ¿no? Sí, sí, Tec totalmente. La te tecnología de, de muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa complicidad ahí entre eh, la policía y gendarmería... ...viste, gendarmería diciéndole al, al pibe... ...no lo toques, no te metás... ...o sea, esas cosas que era como esto que decía Mati, ¿no? Los barrios van generando sus lazos solidarios y de cooperación ahí donde hay baches que realmente son una violencia institucional, como por ejemplo que no entre una ambulancia al barrio, que la cana, además de cometer eh, un asesinato, eh, tampoco llame eh, a una ambulancia para que asista a una persona, ¿no? Porque después de todo estamos hablando de un ser humano. Eh, eso es, es tremendo Por, y encima, y con la impunidad no o sea con la impunidad con la que nosotros ya sabemos que se manejan, con la impunidad con la que se manejan también eh, algunas cuestiones hospitalarias y en el medio de todo esto eh, Luis, que fue a, a socorrer a este pibe y le terminan metiendo una causa para lavarse las manos Sí, sí, tal cual, un nuevo caso Carrera o también yo me acordaba del caso de, de, de Luz y Diego, ¿no? Totalmente, también, ¿no? totalmente sí la industria de armar causas para que los jueces y los fiscales metan expedientes en la picadora de carne y se llenen los bolsillos. Estás en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costechi. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Ante la aparición de boletos con el nombre de Avellaneda, hagamos sentir nuestro reclamo. Si sos usuario del tren Roca y ves que tu boleto dice Avellaneda, dirigite a Informe Andén 14 de la Estación Constitución y reclama. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. ¡Darío Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Ningún pibe nace para ser un chorro Así como ningún gobierno nace para ser honesto Esto es que el Bulgaría Escucha el hijo de puta Ya yeah. Hoy se respira pánico en esta yeka Porque los medios dicen que la sangre es por penecas Tras las rejas a se 14 piden porque dicen que un joven sus propios actos no mide Se perdió Dios, no nos dio un adiós y nos dio un telegrama que dice recena al señor Policía para que le proteja su vida y de paso con el rezo le incluyen gendarmería Seguridad, Mortal Kombat Para jóvenes, así los ciudadanos Seguirán cumpliendo órdenes Robar es publicar Una propaganda televisiva mostrando El último celular La prostitución tiene pañales Y es consumida por altos rangos y dueños de multinacionales Señora, ya no salgas de su casa Porque el sistema quiere incomunicar las masas Atractivo es el modelo de ciudadano Imponiendo una política Que dura cuatro años Sea la afuera que están llorando Los pájaros le robaron el cielo Y el plumaje está muy caro El joven presenta corte al joven que pulgué Corte no es porque lo odie Quiere lo que tiene en sus pies No es muy complicado lo que yo quiero explicar Es que los medios empujan a que el joven quiera robar Es un árbol sin raíz Y el niño está ya con lágrimas La corteza de todo un país Aquí el joven solo es un recurso Para arrancar raíces de aquel árbol en su curso Es demasiado el sermón de voz Para aniquilar a una generación. Fion de Carlos ah. es demasiado el sermón de voz para asesinar a una generación dejarla sin voz. El niño va sobre aquella avenida Tomado de la mano de su mamá y de su vecina Por otra parte, otro niño está Siendo tomado del brazo brutalmente por dos policías A mí también me han asaltado Pero jamás pedí que un militar ande rondando por el barrio Lo que me robaron No se compara con nada con los impuestos que en este momento pago Decime cómo es todo por allá Porque tu hijita rubia se está dando congeladas caras La corbata como signo de desesperación Esencia en mi corrita para atrás como signo de delincuencia. Corre. La cana te quiere comer. Y la clase media y alta te atacarán en donde estés. Ningún pibe nace para ser un chorro al manicomio. El gobierno y medios de demonios. Los niños caminan al fuego, les prohíben los juegos. Imponen el miedo y el paco en sus dedos. Señora tan elegante que va presumiendo que tiene más plata que los pibes de la esquina. Para un adulto es fácil lavarse manos diciendo que el futuro solo. Los jóvenes del barrio ¿Qué culpa tienen ellos de hacerse cargo De las cagadas que se mandaron en el pasado? Para un adulto es fácil lavarse manos Diciendo que el futuro son los jóvenes del barrio ¿Qué culpa tienen ellos de hacerse cargo De las cagadas que se mandaron en el pasado? Es un árbol sin raíz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 A Luciano Nahuela Rúa, a mi hermano, lo detienen el 31 de enero. Eh, lo detienen policías del destacamento de Lomas del Mirador. Se lo llevan al destacamento, le pegan de una forma salvaje. Eh, lo desaparecen eh, y todavía seguimos buscando a Luciano. El destacamento que tuvo detenido a mi hermano tiene aproximadamente un año de vida. Lo pusieron vecinos en alerta Balomi... El representante de esta organización es el señor Gabriel Lombardo. Yo creo que es de comprobarse que mi hermano estuvo detenido ahí, inmediatamente la decisión que vamos a tomar todos es eh, sacarlo, sacarlo para que a ningún pibe del barrio lo vuelvan a llevar. Los llevan por averiguación de antecedentes, los tienen detenidos muchas horas, los golpean, los maltratan, eh, los violentan física y psicológicamente. Y todo esto es avalado por estos vecinos que lo único que piensan es que esa gente no tiene derecho a vivir. No queremos más destacamento, no queremos la reincorporación que quiere, que quiere este tipo llevar a cabo de 5.000 a 10.000 efectivos de la bonaerense exonerados. No los queremos, no queremos que sigan matando a nuestros pibes. Tu papá no me quiere. Es un cerdo capitalista, pero yo quiero casarme con vos y luchar por la patria socialista, pero yo quiero casarme con vos y andar juntos por la senda guevarista, armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo, para el pueblo ya. De cada dos niños pobres uno sobra, el mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia... Es un peligro Los chicos y chicas no somos peligrosos Estamos en peligro Estamos en peligro No a la baja de la edad de imputabilidad Estamos en peligro No a la baja de la edad de imputabilidad Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar Radio Zona Libre La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Comunicación alternativa Por los derechos humanos volvemos con más desde afuera por radio zona libre y bueno otro otro de los temas que, que queríamos eh, tratar eh, aquí en el programa eh, tiene que ver con, con bueno, un caso de, de, de matanza eh, que tiene que ver con el crimen el asesinato de karen arias de karen arias el pasado 21 de abril del 2014 por su pareja y bueno su familia sus amigos eh, y parte de los docentes eh, de, de, una, de, de la escuela donde, donde iba eh, su hijo, su sobrina, eh, perdón, ahora me van, a, me van a corregir, están realizando actividades. Este, este cuatro, pasado 4 de julio se inició eh, el juicio por el crimen contra Karen y... Y la familia está pidiendo que se cambie la carátula, que hoy la justicia la tiene como homicidio simple y no como, como femicidio que debería ser, eh, más otras irregularidades. Y sí, bueno, para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con Isabel Arias, la hermana de Karen. Isabel, buenas noches. Matías te saluda. Hola Isabel. Sí, hola, mucho ah, gusto. Ahí está, ¿qué tal? Eh, Bueno, nada, que, queríamos eh, eh, hablar con ustedes para, para que nos cuenten un poco cómo viene eh, el juicio y, bueno, parte de los reclamos que están haciendo que tienen que ver principalmente con el cambio de carátula y, bueno, no, no sé si hay alguna otra cuestión más, ¿no? En la carátula está como eh, homicidio doblemente agravado por el vínculo. No homicidio simple, o sea, está ah. así. Y, y bueno, sí, lo, esperemos que este miércoles cuando nos den la sentencia sea algo favorable para nosotros. Eh, usted, ¿En qué condiciones eh, llega la la pareja, la expareja de Karen al, al juicio? No te escuché bien. No, te preguntaba en, en qué la expareja de de Karen en qué condiciones llega al juicio, él está. Eh, ¿Detenido? ¿Está en libertad? Sí, él estuvo detenido desde el primer día O sea, fue el 21 de abril del 2015 ¿Y ustedes cómo ven el desarrollo del juicio? O sea, ¿creen que, que han podido recabar la, las pruebas suficientes para, para incriminarlo a esta persona? O, bueno, no, no, sé, no, no sabemos cómo fue el desarrollo del juicio Digo, eh, el, el, han dado lugar el, los jueces el, El lunes, cuando empezó el, comenzó el juicio, el 4, eh, él se declaró culpable, se, fue quien había disparado contra ella. Eh, no necesitamos que ningún testigo de los nuestros o de los de ellos eh, se a declarar, porque al declararse culpable es como que el juicio ahí quedó. Y lo único que hicimos hoy fue ir a, a escuchar... Eh, eh, los alegatos y el juez nos dio nueva fecha, o sea, el miércoles a las 12 para escuchar la sentencia. Bueno, ustedes claramente digo, con esta eh, autoincriminación eh, creen que el, eh, nada, la, la sentencia va a ser favorable a, a lo que ustedes estaban buscando, ¿no? Dios quiera sea así y, y tenga la, la sentencia que se merece. Para mí no tendría que salir nunca más, pero eso lo deciden los jueces. Bueno, eh, no sé, ustedes como familia van a, van a generar alguna actividad para el día de la lectura de, de, de, de la sentencia. Eh, ¿Van a hacer alguna convocatoria en el juzgado? Sí, sí, sí. Nosotros eh, nos juntamos el, el miércoles a las 11 en la Plaza de San Justo. Y de ahí marchamos hasta el juzgado número 3, eh, con todas las agrupaciones y toda la gente que esté dispuesta a apoyarnos y acompañarnos, serán bienvenida. Perfecto. Bueno, no sé si, si te quedó algo, algo por agregar o por contarnos. Nosotros de aquí vamos a estar eh, difundiendo esta convocatoria para el miércoles que viene. Y bueno, claramente desde Familia y Amigos Luciano Arrúa eh, los acompañamos y tienen abierto todos nuestros canales de comunicación para difundir lo que necesiten. Muchísimas gracias, la verdad que estamos muy agradecidos por el apoyo que, que nos brindaron durante todo este tiempo, así que muchas gracias a todos y más que agradecer y, y de ahora en más estar esperando a que llegue el miércoles para, para tener eh, algo, digamos, que nos, no nos van a satisfacer igual, como te digo, porque sí. a mi hermano por más años que le den o algo, mi hermana ya no va a volver, pero yo creo que tendría que ser algo ejemplar, una pena ejemplar que uno vea que que no se puede matar y quedarse libre de todo esto Totalmente, Isabel bueno, desde acá les mandamos un abrazo para vos y para toda tu familia y, y bueno, esperamos que, que la sentencia acompañe lo que vienen trabajando ustedes desde la denuncia y, y con las organizaciones desde las calles para, para bueno, para, para buscar justicia eh, y tal vez por lo menos poder cerrar una parte, claramente no, no hay solución eh, para esto y para ustedes, pero bueno, eh, el tiempo tal vez los ayude a, a asimilar y, y bueno, a seguir adelante que no queda otra. Bueno, eh, perdimos contacto. Muchas Isabel, gracias, ah, te decía. Ah, está. Ahora, ahora estamos escuchando sí, de vuelta. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. Bueno, gracias a vos por la comunicación, Isabel, un abrazo. Dale, hasta luego, gracias. Hablábamos con Isabel Arias, la hermana de Karen Arias, una joven de La Matanza que el año pasado fue asesinada por, por su pareja, y bueno, eh, la, el, la información que teníamos no... no, no yo no tenía la, la data de la autoincriminación de, de la pareja, pero bueno, en la previa eh, al juicio uno de los temas que había era que la justicia eh, tenía la causa como homicidio simple, bueno, pasó a homicidio doblemente culposo y agravado por el vínculo, claramente después de esta autoincriminación no podía quedar como un homicidio simple claro. eh, que el homicidio simple, si no me equivoco vendría a ser como que un posible accidente una discusión doméstica y, y un arma que se dispara, como que no hubo intención de, de terminar la vida de la otra persona en lo que claramente fue un femicidio más, ¿no? Sí, sí además creo que, si mal no, no me equivoco, el homicidio simple son, creo que de 3 a 5 años, claro Claro, sí, la sentencia Ese es la pena sería, mínima. Claro. Sí, capaz que una persona sin antecedentes hasta puede ser escarcelable. Totalmente. Así que bueno, no, no te vayas, ya volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Este sábado 16 de julio te invitamos a La Flia, Feria del Libro Independiente Autogestiva. Editoriales independientes, libros, fanzines y revistas. Poetas y artistas de todas las disciplinas. ...en el Centro Cultural La Toma... ...República Árabe de Siria... ...número 75, segundo piso... ...frente a la estación de tren de Lomas de Zamora... Avisale a tus amigos... ...este 16 de julio... ...feria del libro Independiente Autogestiva... ...en el Centro Cultural La Toma... ...te esperamos... ...abrió los ojos... ...se echó un vestido... Se fue despacio a la cocina Estaba oscuro, sin hacer ruido Prendió la estufa y a la rutina Sintió el silencio como un apuro Todo empezaba en el desayuno Dobló su espalda, gozó un suspiro Sintió ridícula la esperanza Al más pequeño le ardió la panza Rompió el silencio, soltó un llorido Sirvió a su esposo, vistió a los niños Cambió pañales, sirvió los panes Llevó a sus hijos para la escuela Pensó en la dieta que se Comía. Midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía Formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle Por todas partes había mujeres, todas compraban y se morían. sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde Le dio a Francisco con qué jugar. Barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las. Je Durmió los niños Cambió pañales Como aire que entra Por la ranura los dos... Radio Zona Libre La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Comunicación alternativa Por los derechos humanos Más desde afuera por Radio Zona Libre, te recordamos nuestros canales de comunicación virtual: Aparición con Vía de Ilusión Arruga en Facebook, Arroba R Zona Libre en Twitter, y nos estás escuchando a través de la página de la Retaguardia, www.laRetaguardia.com.ar, también por nuestro blog, Radio Y ahora también puedes bajarte la aplicación para el teléfono de la Retaguardia y escucharnos desde tu celular. Eh, bueno, eh, otro de los temas que teníamos para el día de hoy eh, era hablar sobre la, la condena que hubo eh, en el caso de desaparición forzada de Iván Torres, un caso de Comodoro Rivadavia del 2003, del 3 de octubre de 2003. Eh, Iván Torres eh, fue visto por última vez eh, con vida en la comisaría primera de Comodoro, donde después testigos aseguraban eh, como, como efectivos policiales lo golpeaban ahí y lo sacaban a la rastra de un calabozo eh, bueno, después de idas eh, y venidas se pudo lograr el juicio por desaparición forzada y esta semana se conocieron las condenas contra el comisario de la comisaría que si no me equivoco es así de estillería y Marcelo Chemín, uno de los policías que estaba eh, esa noche trabajando en la comisaría primera les dieron condenas de 15 y 12 años y es la primera vez que se, se logran condenas ...por desaparición forzada eh, en democracia... Eh, ...así que para hablar de ello... ...estamos en comunicación telefónica... ...con Maximiliano Medina de Procubín... ...Maxi, buenas noches Matías, te saluda. Hola, buenas noches Matías, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien. Bueno, Maxi, nada, estaba tratando de hacer... ...una, una breve introducción... Eh, de, muy, ...muy escueta de, de lo que tenía que ver... Con, ...con la causa de Iván... ...lamentablemente todos estos años... Eh, la familia ha tenido que pasar por un montón de idas y vueltas y muchos reveses judiciales, pero bueno, esta semana eh, se logró por lo menos la condena eh, de algunos de los principales responsables por una carátula que, que no es habitual o bueno, es la primera vez que se logra esto. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Matías. Lo, lo inédito y lo que, lo que hay que rescatar es eso, es que es la primera condena eh, por, este, por, esta, por este delito, en un hecho cometido en democracia. Eh, o la otra condena que hay es por hecho en dictadura a, a, y el condenado fue Checolás pero después tampoco es una figura que se haya aplicado eh, en casos de dictadura si bien obviamente la modalidad de desaparición forzada como no estaba tipificado como delito en el código penal en casos de dictadura no suele no, utilizarse esa figura con lo cual eso es de por sí el dato digamos que hubo una condena por, por este delito y, y después obviamente sí coincido con vos, reconocer eh, la, la, la lucha sobre todo de la mamá durante todos estos años que llegó a acudir a, al sistema interamericano después de eh, reveses este, judiciales, políticos adentro de, del Estado argentino logró que, que haya una condena contra el Estado en, la, en sede internacional y que se hiciera este juicio que también, eh, creo que lo mencionabas pero el juicio no, no, no llegó como caratulado, como desaparición forzada con lo cual ahí también hubo que hacer este, un esfuerzo importante como para eh, pedirle al tribunal que, que, que califique el hecho de esta forma digamos y, y y la verdad que que no teníamos digamos sabíamos que estábamos que estábamos este, planteando lo correcto pero también dudábamos sobre si el tribunal iba a tener este eh, eh, digamos iba, iba a tener la disposición para calificar el hecho de esta forma por suerte lo lo logramos y es un paso un paso más en, en la lucha por justicia por Iván Torres. Bueno, ahora resta eh, investigar otras responsabilidades penales que el tribunal ordena en la sentencia, incluso lo dice claramente hay que investigar para arriba eh, en este caso, con lo cual seguirá la disputa. Y, y obviamente la otra, la otra gran pregunta que es qué pasó, dónde está eh, Iván Torres. ¿no? Hay, un, hay un deber del Estado, lo sabés muy bien vos, Matías, ahora... Eh, en cuanto a dar respuestas sobre, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está Iván Torres? Así que eh, acaba de seguir, digamos. Eso, eso es lo que deja el fallo, digamos, en líneas generales y me parece, por lo menos, positivo remarcarlo. Sí, clar, clar, claramente sí, a nosotros nos, nos, nos sorprendió la, la noticia de la sentencia con esa carátula, para bien. Y, y después, ¿no? Eh, preguntarte, ¿no? Más allá de, bueno, de todos los vaivenes que ha tenido esta causa en, en todos estos años. Eh, el, el contexto ¿no? en el cual eh, eh, desaparece eh, Iván o, o es detenido legal o, o ilegalmente en esta comisaría digamos, eh, ¿cuál es bien? porque nos, digamos, lo que siempre termina trascendiendo en el caso de Iván Torres es esta, esta famosa carta del testigo que, que, que ve sí. y que le cuenta a la madre ¿no? lo, lo que realmente había pasado esa noche Mirá nosotros eh, Empezamos a, a explicar el caso, digamos, con el fiscal general allá en Comodoro Rivale, con Miguel Palazani, que, que actuó en representación de la Procubín, eh, en una suerte de explicar el contexto previo, digamos. Claro. Una persecución contra los chicos allá en, en, en Comodoro eh, tremenda, digamos, una ciudad donde, con índices muy altos en materia de violencia institucional, y en esos años incluso con... Eh, eh, eh, índices mayor, digamos, Era una de las, es una de las ciudades que, que tiene eh, índices mayores en materia de violencia institucional. Entonces, explicamos ese contexto general y en particular lo que venía sufriendo Iván Torres, que ya había sido víctima de eh, hechos de torturas que fueron incluso eh, mencionados en la sentencia de la Corte Interamericana e y y incluso eh, avalados por el Estado argentino en esa sede, digamos, había reconocido el Estado argentino que había hechos de torturas previos Contra, contra Iván también contra sus amigos digamos, una persecución policial como suele ocurrir en, en general ¿no? digamos, chicos humildes y en este caso incluso eh, Iván que era chileno y que eso también era un motivo más de discriminación por parte de la policía de Comodoro eso lo pudimos explicar y contar el caso no solo eh, en función de lo que pasó el, ese día en la comisaría sino de bueno, esto venía pasando en, en general y en concreto con Iván Torres y después sí explicar un poco los elementos de prueba que teníamos para eh, acreditar que ese día había sido detenido eh, en una plaza céntrica de Comoro de Rivadavia, que había sido trasladado a la comisaría, y que a partir de ese momento hubo eh, una, una actitud de parte del Estado, y sobre todo de los imputados que estaban en el juicio, digamos, teniendo en cuenta que nosotros teníamos que eh, argumentar sobre las imputaciones de los este, presentes en el, en el juicio y tuvimos que explicar, bueno, la policía eh, a partir de ese momento, sobre todo Tillería, que fue uno de los condenados, eh, negó información, ocultó información. Y, y eso también lo pudimos probar con varias este, situaciones que se fueron viviendo con posterioridad a la desaparición de Iván Torres, las denuncias de la mamá que no fueron escuchadas. Eh, la introducción de pistas, este, pistas falsas por parte de la propia comisaría, bueno, todo eso nos dio el escenario como para eh, poder explicar y tratar de convencer al tribunal de que esto tenía que ser calificado como desaparición forzada. digamos, No fue solamente la detención y el testigo importante, por supuesto, del de día de la desaparición, sino todos estos este, tramos eh, que tiene el delito de desaparición forzada que eh, obviamente son difíciles de probar y, y bueno... Lo, por suerte lo, lo, lo pudimos hacer y, y, y lograr la, la condena. Pero, pero digamos, quiero ser claro en esto, digamos, hubo varias cuestiones que hubo que trabajar fuerte como para, para llegar a tener un caso sólido y una sentencia. Sí, claramente eh, de todo este trabajo que hablas, bueno, nosotros eh, conocemos claro. y, y son pocos poco los casos que, que tienen la suerte de, de poder llegar lo suficientemente armados y con jueces que estén dispuestos a escuchar, porque de lo que hablabas, justamente mi intención era, era que puedas profundizar o dar detalles de todo esto que tiene que ver con la contextualización, muchas veces para la opinión pública, para los medios de prensa tradicionales, eh, justamente todo ese contexto tiene que ver con la voz de la familia, la voz del barrio, la voz de los vecinos, que es justamente la que no es escuchada. Y, y que es la que termina de marcar esas desapariciones forzadas eh, en democracia y las que tienen que ver particularmente con estos jóvenes de barrios humildes eh, que son parte de, de, nada, de, de una herramienta de control social que está bien aceitada y funcionando y que bueno, en este caso hay exponentes como, como Iván Torres, resolución arruga pero que tiene que ver claramente con una problemática que sufren todos los jóvenes en los barrios ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, es una problemática que está generalizada eh, la violencia está muy arraigada, es algo estructural y sistemático por parte de la fuerza de seguridad en general. Y, y la verdad, como vos también sabés, digamos, este, por lo general las respuestas judiciales no nunca son suficientes, no, nunca son este, como deberían ser. En este caso, obviamente, pero quiero reconocerlo, hubo decisión de, de que en el juicio por lo menos haya una voz del Estado donde que diga. Eh, bueno, esto tiene que mirarse de esta, de esta forma, de esta manera. Y, y, y creo que, que merece reconocerse también porque no suele pasar. Eh, bueno, ahora quedará en manos también ahora del fiscal de, de Comodoro seguir investigando porque, insisto, eh, el tribunal lo dijo claramente, hay que investigar ahora para arriba eh, otras responsabilidades penales en la desaparición y hay que encontrar a, a, a Iván Torres. Hay que saber dónde está Iván Torres. Así que bueno, queda tarea pendiente todavía para, para que la justicia y el, y el Estado en general dé una respuesta con, con este caso. Ahora, recién empezamos, digamos, ahora hay que seguir. Maxi, Daniel te, te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Te quería preguntar, todo bien, te quería preguntar sobre, nada, este fallo, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo sentís, cómo lo percibís en materia de jurisprudencia? ¿Cómo puede llegar a influir o impulsar este el proceso de, de verdad y justicia en otros casos de desaparecidos en democracia. Me parece que es un puntapié inicial, yo creo que el fallo es un fallo correcto en, te, en términos de eh, explicación de los componentes del delito de desaparición forzada, que era un poco lo que explicábamos antes o lo que charlábamos antes, que, que no es fácil de determinar y que no es fácil de, incluso de probar en, en, en algunos casos. Me parece que es un puntapié inicial... Es un precedente muy importante que hay que leerlo, que hay que estudiarlo y que hay que este, tratar de, de ver cómo se acomoda a otros casos de desaparición, desaparición forzada. En el caso de Luciana Ruga, esto, esta misma construcción que sirvió para la condena en el caso de Iván Torres, se, se utilizó en el proceso de Erascorpus, se utilizó incluso en el proceso de federalización de la causa y se sigue este, trabajando... Ahora eh, en, en la investigación de la causa. Bueno, ahora tenemos una condena en el caso de Iván Torres. Eh, tiene que servir para, para retroalimentar a los, a los demás casos, para entender esta figura que no es fácil, que es compleja desde el punto de vista técnico, incluso es compleja. Eh, y bueno, y esperamos que, yo, yo por lo menos espero que, que, que el presidente sirva para eso, digamos, para, para poder encontrar este, formas de aplicación en otros casos. Eh, donde, donde se está investigando eh, eh, hechos delictivos bajo esta modalidad. ¿no? Bueno, Maxi, nada, desde acá agradecerte una, una vez más una nueva comunicación. Eh, nada, felicitarte por, por todo el trabajo a vos y a todos los compañeros que han eh, estado eh, trabajando desde la Procubín y de otros espacios acompañando a la familia de Iván y que, bueno, han logrado dar este importantísimo paso que no solo no solo sirve para la lucha por verdad y, y justicia por Iván Torres, sino que va a servir para otras causas y, y bueno, nada eh, agra agradecerte la, la comunicación y, y de verdad eh, felicitarte y, y nos pone muy contentos que nos sigamos encontrando eh, nada con, con amigos eh, y compañeros entrañables como vos en la lucha y para hablar de estas cosas que dentro de, de lo malo que uno a veces le toca vivir o tiene que vivir en el día a día eh, es una, una situación positiva y una razón más para seguir para adelante. Bueno, muchas, muchas gracias, Mati, a vos, a todos los compañeros, por estar siempre en este tipo de casos. Les agradezco el apoyo de siempre y sí, vamos a seguir en contacto porque, porque bueno, como decís vos, la lucha, la lucha continúa aún en estos contextos que son muy difíciles. Así que eso, una, un abrazo enorme para todos. Otro para vos, Maxi, gracias. gracias. Hablábamos con Maxi Medina eh, de la Procubín. Y bueno, nos estaba contando algunos pormenores que, que tienen que ver con el fallo eh, que condenatorio esta semana en el, la causa eh, por la desaparición forzada de Iván Torres. Primero, como decía Maxi, se logró sacarátula, eh, se logró contextualizarla y poder justificarla técnicamente ante, ante la justicia de Comodoro Rivadavia y el comisario del CID Estillería y el, eh, uno de los oficiales, Marcelo sí. Chemín, el comisario fue condenado a 15 años, Marcelo Chemina, 12, y lamentablemente eh, el resto de los policías que estaban en función esa noche, que también había sido parte de la acusación de, de sí, la fiscalía... De 15, más de 15 policías, 15 policías para hacer esa acusación. Había 12 que quedaron absueltos. 12 que quedaron absueltos, pero eh, fueron parte de la acusación. Esto igualmente tiene que ver con lo que... No, no, no, digo, digo el, estos 12 que... Ahora que hablábamos con Maxi, a mí me queda más claro, porque cuando yo leía las notas y, y veía que había 12 que habían quedado sueltos, eh, me parece que en esto que explicaba Maxi que el fallo dice que hay que empezar a investigar más para arriba y seguir viendo todos los detalles que colaboraron y contribuyeron a la desaparición nosotros sabemos lo que es eh, que todo el Estado funciona para desaparecer una persona, Tal entonces bueno. creo que se refiere a esto y en esto, estos tipos que, que ahora se, si uno lee las notas se han ido hablando de la limpieza que lograron para su familia para la familia policial sí, la tranquilidad para su comisaría eso, en, en realidad que no duerman tan tranquilos porque digo, eh, seguramente van a ser parte de las investigaciones futuras. ¿no? no, está bien. Yo lo que digo es que está bien, alegremosnos por los fallos, pero eh, hay que tener bien en cuenta, me parece que, no, que nuestra postura no es la de bueno, todo bien, eh, condenaron, es lo que vos estabas diciendo, pero claramente en la causa también pasaron muchas cosas bastante bien oscuras que tienen que ver con la muerte de cinco testigos en la causa, todas en, en, en situaciones más que dudosas, la aparición de una foto de Iván Torres después de cinco años de estar desaparecido, eh, vivo. Sí. Digo, es una causa que eh, en su momento dejó de ver muchas cosas que tienen que ver con la problemática, entonces está bien, se condenaron tres y nos podemos hablar de la jurisprudencia, pero no es una justicia. Digamos, bueno, pero todo eso que vos estás hablando es parte, es, parte de la, es parte de la acusación. y hubo Un fallo en el 2011 de una Cámara Internacional que fue el que permitió... Sí, que y no se cumplió juicio. durante muchísimos es, años, no se cumplió la, está, está el, la, el fallo bueno, de la Corte Interamericana. Está bien, fue todo lo malo que pasó, pero fue lo que se tuvo que caminar para construir esto. Y ojalá todo fuera color de rosas y en, ante una denuncia de una familia fueran presos todos los policías de una comisaría. Lamentablemente es un camino que hay que desanar y esto es lo que, lo que termina mostrando, por más que uno tenga que poner sangre, piel y sudor en el camino, y, y, y es lamentable para las familias, es lo que tiene que suceder para que después uno tenga herramientas cada vez más fuertes para que estos tipos no sigan utilizando este aparato de desaparición. Tiene que ver con eso. Tal cual, que también lo que contaba al principio de la nota Maxi, ¿no? que, que solo Echecolás fue juzgado por, por esta figura, también, ¿no? Sí. Habla de, de esta justicia a cuentagotas, de la que hablan los hijos de la plata, que, que también Totalmente. lo que decías vos, Nati, y en función de, de los casos este, de represores juzgados que participaron durante la dictadura también, ¿no? El, justamente sí. lo que... Lo que dicen los hijos de La Plata es que este, solo fueron juzgados eh, menos, de, de, hay menos de un juzgado, de un represor juzgado por centro clandestino de, de detención, digamos, ¿no? O sea, obviamente, esto que decís vos, Mati, de que no es un este, no. camino este, rodeado de rosas, está más que claro. Hace, hace 40 clarísimo. años que estamos intentando de que cambie esa visión de la justicia. Digo, hoy es un problema, digo, hay algo que es claro, uno, uno no es abogado ni es ni ni un erudito en, en lo que tenga que ver con las leyes y las cuestiones de técnicas judiciales pero claramente ante la situación de un desaparecido ¿quién es el que puede hablar por ese desaparecido? su familia, sus amigos su entorno, su barrio y es la única voz que no se es escuchaba o la última voz después de una presión total o después de haber tenido que recorrer este nefasto camino que tuvo que recorrer la familia de Iván Torres y que todavía le queda más por por recorrer, porque todavía el Estado le debe, le debe respuestas a su familia de qué pasó con Iván, dónde está su cuerpo, qué es lo que hicieron con él, dónde está o de qué manera lo desaparecieron. Está Entonces, bueno. digo este camino que decían Dacha todavía no termina, y, pero lamentablemente es un camino que hay que recorrer para poder torcer eh, y virar la, la situación de cómo viene, de cómo está planteada por estas castas judiciales y por estas mafias policiales. Sí, sí, o sea, yo por lo menos lo único que quería agregar eh, O sea, que coincido igual con lo que dice eh, Nati Pero lo importante es eso Es el haberse eh, dado un precedente de desaparición forzada en democracia y, y que la lucha continúa, ¿no? O sea, porque uno sabe que cuando pide justicia en una democracia a medias tintas Que es más un orden constitucional que una democracia en sí misma sabe que la justicia también viene así como a medias tintas. Entonces, por lo menos eh, que la lucha continúe entre todas las familias, entre todos los que se quieran sumar, que estos actos eh, de enjuiciamiento son los que vienen a dar cuenta de que, obviamente, el sistema va a salvar a sus instituciones y les va a soltar la mano, pero que ellos sepan que las instituciones les van a soltar la mano. O sea, Tal eso cual. es lo importante, que ellos sepan que no son la institución, que a ellos en algún momento por los crímenes que han cometido y las atrocidades que han cometido, tarde o temprano las instituciones les sueltan la mano porque las instituciones se van a prevalecer en el tiempo. Tal cual. Sí, sí, totalmente. Y, y en esto también aclarar, eh, esto no, no tiene que ser una situación... Eh, de festejo y mucho menos que la que tiene que ver con la condena o con la parte carcelaria. Esto es lo que tiene que ver que en el camino de memoria, verdad y justicia que van las familias, es un avance más. Porque sin la legitimación de la justicia, eh, de lo que pasó realmente, de que se diga qué es lo que pasó con ese familiar que uno está buscando, que fue asesinado en, en un hecho de, de violencia eh, estatal, eh, nada. nada Ya poco queda después de la desaparición o la muerte de un familiar, menos queda para esas familias y esta revalidación eh, termina generando nada. Contagio, ejemplo, jurisprudencia, un montón de herramientas que van desde lo técnico, judicial, hasta, hasta lo espiritual y lo militante y la lucha de las familias, que nada, no hace más que consolidar un camino que vienen recorriendo muchas familias, pocas tienen la posibilidad. Eh, eh, que, ha, que ha tenido la, la familia de Iván y más después de tantos años y tantas cuestiones nefastas que bien hacía Natacha en enmarcar como eh, los, los, los testigos eh, asesinados y la cuestión esta de la aparición de, de la foto de Iván años después de, de su desaparición está, estando con vida eh, entonces bueno, nada eh, celebramos este paso que se ha dado lamentablemente Ay, queda una escalera infinita por recorrer pares a veces, pero bueno, seguiremos caminando y si no, los que vienen después de nosotros seguirán caminando eh, este camino. Tal cual. Hemos sí. llegado al fin, compañeros. Ah, mira Nos quedó fuera internacionales. ¿Cómo lo tuvimos, eh? Sí, estábamos, eh, íbamos a ir internacionales con Rodrigo Ferreiro, justo cruzando el límite sí. marítimo del río de la Plata cuando estuviera entrando a las costas uruguayas, pero no, no llegó. No llegó. No llegó. Todavía quedó ahí, está ahí. le están ahí revisando Sí, le están revisando... La valija todavía, no, no salió Ferreiro. Por eso no lo llamamos. Tal cual, disfrutando de una... Él lo no está disfrutando. Él está, yendo ¿no? para, está, está yendo para que su compañera pueda disfrutar este fin de semana largo porque como docente tiene vacaciones de invierno y su compañera no. Está Él bien. va a estar ahí al 100% al pie del cañón para que Fernanda pueda disfrutar este fin de semana largo. Nos vemos la semana que viene. estaremos cha? el jueves que viene otra vez de 7 a 9. Sí, voy a venir con una, unas cuantas escarapelas prendidas a fuego. Ah, muy bien. Porque se cumplen 200 años de, de, del bicentenario de que de ninguna independencia o no. De la, de la dependencia firmada. ¿Qué, ¿Qué opinan chicos? Tenemos que ir por la segunda. Iría, y ver verdadera. Dani, viendo, Dani no es independiente, sábado, es de opinan? independiente diría. Claro. Bueno, vayamos a prender fuego. Dale, vamos todos ahora. Nos vemos en el Cabildo. Si le quieren prender fuego, nos vemos en una ya, hora. Ahora. Esto fue desde afuera, programa de familia y amigos. Luciano ya, Arruga. Molotovs al Cabildo. Nos ya, vemos ahora. en media hora.